Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Muy buenas tardes, bienvenido a esto que es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde en esta tarde de sábado, que es más primaveral que invernal, estamos en invierno, pero esta vez el frío se tomó, se tomó este día, se tomó franco y no está... El sol nos está complaciendo con esta cálida tarde. Operando contra él lo tenemos allí. Ahí está él, eh, mi co-equiper. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa. ¿Cómo anda usted luego de un intento fallido de comienzo? Exactamente. Eh, usted sabe cómo es esto. Venimos de un lado para otro, viajando por los largos caminos de Nuevo Alverde. Nos encontramos una vez más. El gusto es suyo, Pelusa, de estar acá. Sí, seguro. <risa> Estamos... Bueno, cuénteme Pelusa, porque... ¿Cómo anda usted antes que nada? Porque yo lo cada una semana en este en este, este ámbito, espacio, en este, este espacio ambiente... que hemos logrado construir. Eh, ¿Qué tal la pasó? Y la sí. verdad que una, una, una semana bastante media bajón, El tema principal, futbolístico, es, es lo único que me tiene más. Ah, claro, porque yo recuerdo la última vez que nos vimos... Era todo un tema el de la y Sigue siendo un tema. Y sigue siendo un tema. Sí, y esto de que le queda poco hilo en el carretel a este señor ¿Cómo se llama el director? Checho Batista. Batista. Checho Batista. Cada ti... vez es una realidad. ¿Lo tiene mal bien? la selección? Eh, no me tiene mal, pero sí me molesta, digamos. No es algo que me quite sueño, pero pero basta. Pero sí, ya, pero ya, ya basta. basta. Ya basta, como ya basta diría el movimiento Messi, ¿Cómo los Messi? No, no quiero discutir con usted, porque con usted siempre andamos en los contrapuntos, de la no. cuestión futbolística No me lo Pero, critique, eso al Nene eso. no eso, eh. ¿Eh? Tenemos mucha gente para criticar como para criticarlo a él también sí, Eso lo dejaremos para la mesa ratona y ahí ¿También te, tenemos y, fútbol en la mesa ratona? Eh, tenemos fútbol, tenemos un montón de otras cosas A ver, cuénteme de qué va el programa el día bueno. de la fecha, Teresa Tenemos, como como bien saben, está dividido en varios bloques este programa, la mezcla Y el primer bloque son las noticias insurgentes Le tiró el título, le vamos a estar contando las cosas que estuvieron pasando en Ética. Va a venir una compañera a contar un poco qué, qué anduvo pasando por ahí. Estuve, yo le puedo comentar algo. de casualidad, porque estaba haciendo otras tareas de militante pegadito, eh, una muy emotiva entrega de libretas de, de la Ética. Fueron todos al final. Todos pasaron por ahí Y yo estaba ahí, estaba conectando cable Pero o sea, usted sabe que siempre termino con los cables Polirubro. de mi mano Polirubro, me, tengo un kiosquito aparte yo este También es Muy lindo Acá eh. tenemos, es lo que hay ¿Qué Dice Frente Santa Fe para todos en Nuevo Alberdi ah, ah, sí Algo ahí para tenemos, comentar sí, allí sí. Tuvimos la presencia de algunos candidatos En nuestro territorio Y bueno Hay tela para cortar como... Sí, seguramente También tenemos otro que es no no es tan gracioso Que falta de vivienda Y hay al menos un intento de toma De terreno por semana Eso lo vamos a estar tratando ahí también Estuve también, estuve viendo un poco los, Las noticias, me están despeinando Del otro lado, pero eso sí, yo les quiero decir que, que, es que de el, estudio de está, el estudio está repleto, el estudio repleto, está repleto. De gente. También tenemos Y creo que ese este es el bloque Que espera toda la gente y que espera Todo, todo aquel oyente de la mezcla que es Ociquito de Ratón Ociquito de Ratón Que el... creo que se viene bastante cargadito también eh, Nuestro compañero el Ratón Sí, que también tenemos eh, La Mesa Ratón Todo, el, el segmento roedor De nuestro programa El que entran los hámter Los ratones, las ratas Y bueno Nos y entregan hacen, un y hacen los panorama, ¿no? Es la segunda hora, la más relajada. Sí, la más tranquila. Hablando de horas relajadas, qué lindo sería encontrarme con una gaseosa de este lábio y de aquel, ¿no, Pelusa? Así es, Hacemos un que... pedido a todos aquellos que nos estén escuchando del ah, otro que... lado de, de la radio de la o la... en el estudio también, sería muy interesante. Que vaya y se juegue con una gaseosa porque la verdad que la garganta está bastante áspera. Está áspera. Tenemos la mesa ratona que también está esta... Está para esto, para hablar de fútbol, ¿qué pasa con la selección? También en la mesa ratona hay algo que queda para discutirse lo de la fumigación, eh, to, todo esto que se está produciendo en Usted quiere, usted también tiene un polirruro ahí en la mesa sí, ratona. hay de todo. Tenemos, de todo. Tenemos, Están tirando es con de todo. Amplio, amplio. Me tocó hacer el programa de hoy al mediodía, aquí lo escuché, ahora Lo escuché, eh, lo supla, Suplantando, no sé si suplantando Sí, hablando de polirubro usted también, ojo, <risa> ojo que usted ve una hay un hueco y, y va y lo, Yo soy como el comodín, sí. vienen, lo, lo meten en cualquier lado Hay que, hay que aprender a hacerlo, Pelusa Bueno, desde cuando estuve haciendo aquí ahora, un placer hacerlo Pero me faltaba esto Bueno, esto es, es el aire fresco de cada semana, de cada Rosa. semana, es verdad. Me puede comentar las vías de comunicación para luego pasar un tema y luego sí comenzar esta montaña rusa semanal. Bueno, te puedes comunicar al 156 167 769 es el directo para que te comuniques a esto que la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde, te lo, te lo repito más. Repetime. Más despacio, 156. 167-769 es el directo para que te comuniques aquí a esto que es la mezcla. Ahora sí, a ver con el tema que nos sorprende nuestro locutor, operador, puesta en el aire, Tomás Monteverde, ya te lo tomo. consciente, el canaliza el flujo con el vibrasa unite, déjalo operando en tu mente, uniendo a la gente con el vibrasa unite, es la nueva danza consciente, el canaliza el flujo con el vibrasa unite, déjalo en tu mente, si no se las palabras y si la re religión... Pelusa, si usted no me presta atención, yo no le puedo decir que estamos al aire. Eh, no, tiene el, tiene el teléfono, lo tiene apagado. Te la, lo apagaste. Lo apagó, Pelusa, si usted... Eh, pasó, ¿Pa la... <risa> en, en cinco segundos pasó de todo. Estaban entrando los invitados, yo estaba tratando de acomodar a los invitados, que para colmo se me sentó uno en cada punta, tengo que hacer un movimiento circular, circular para hacer este reportaje. Arrancamos este bloque de noticias insurgentes aquí del territorio y hoy estuvieron sucediendo cosas en, en ética y tenemos acá dos compañeras que van a contar un poco qué lo que pasó en, en ética. A ver, ¿a quién de la doble pregunta? Se están veniendo para ver quién responde primero. Yo diría que se presenta, usted presente presentela, porque la es, tenemos yo, este, el gusto, el agrado. Bueno, eh. la tenemos a mi derecha, a Ruth Barrera, alias Pipi. Alias Pipi. La tenemos a Joana Ríos, alias la Titi. Y Ruth no se llama, y, y Pipi no se llama Pipi, se llama Ruth. Es el hit que se está... Ya lo estamos grabando. Así es. Eh, bueno, estuvieron pasando cosas en ética, estuvo fue la entrega de libretas. Eh, ¿Y qué sensaciones te dejó esto, vos que sos la encargada de, de también de poner las notas? Y la verdad que, bueno, primero buenas tardes a todos. Y muy sorprendida por por los trabajos, se, se entregaron trabajos prácticos que, est que estuvieron pensando durante dos semanas más o menos. Y sobre historias de vida, historias de militantes, súper interesantes los trabajos. También hubo una, ent una entrega de libretas, que ya que estamos le cuento, la libreta es muy particular, eh, la, la libreta de la ética. Fue discutida en asamblea junto con, lo, con los profes, Y tiene, acá, Johanna saca su libreta Y, bueno una, una de las cosas que más sorprende Cuando vos, vos abrís la libreta Es que, por ejemplo Las notas no van así con número Derecho Sino que tienen en la asamblea se decidió Que llevara una sigla Entonces, por ejemplo, del 1 al 3 eh, el, el concepto es seguir participando SP Del 4 eh, y 5 sería falta un poco fup 67 eh ayúdame yo no. ah llegué justo wj eh 8 y 9 bien ahí vi y 10 me sarpmz una más hay alguna hay, hay, hay alguno que se sacó un mesarpé por ejemplo que lleguen allá que que, llegue, que lleguen a la casa y digan mamá mamá me sacó un sarpé no no o mesarpé. mamá mamá me como la, la madre no entendería nada a esa altura. No, pero muy original. ¿Hubo hubo mesarpé? Sí, dice que sí. Acá tengo a, a acá mi... Hay un, acá en la mesa... y tienen... Hubo poco un mesarpé, en realidad. O sea que estamos en presencia de dos... Porque yo cuento que tengo a mi derecha también... ¿No? ¿Por qué le dicen no, que okay. no? Tengo a mi derecha otro estudiante de ética y él... Te... Vos te zarpaste por otra cosa. <risa> ah, una bajadita de nota. Sí, sí pero... Ahí tenemos una compañera tenemos que Tenemos una compañera. Estoy viendo la libreta, la verdad que muy zarpada la libreta, vale, se, la... se zarpó la libreta sí, también. La, la libreta parece un cuadernillo, es muy, <risa> muy muy muy grande, pero está muy buena. O sea que la si todos tuviésemos esa libreta <risa> a, a, habría más gente en claro. la, en la escuela. Yo, por ejemplo, seguiría participando siempre de, de todos los pero, años. Claro. Pues, estoy en el horno. Pero, bueno. Usted ya está Bueno y ahora sí tenemos a una alumna De, de, de ética que, que es Joana Joana que sensación de recibir esta libreta tuviste hoy Bueno muy buenas tardes a todos Primero, buenas, tarde, Tony. buenas tardes Tony Ahí Tommy, está Tommy, con la M, gracias Joana Bueno también quiero saludar a Suray Y a su compañero que están de visita Son de Buenos Aires Bueno la sensación que tuve al recibir mi libreta Fue algo bueno algo como Emocionante porque no, no lo esperaba Tan pronto ...al tener una escuela pasó allá a tener nuestra primer libreta sería... ...las notas están muy bien... ...a los que viste vos, ¿te gustó la nota? Eh, lo que pasa es que no, no, no alcancé a ver las libretas... ...hubo gente que pasó por ahí y pudo pispiar algo... ...pero yo no, no estuve invitado... ...bueno yo te cuento... antes de que empecemos la ...antes que terminemos la, las vacaciones... ...nos habían dado unos trabajos... ...teníamos 15 días para hacerlo... ...bueno a mí me tocó trabajar con la historia del barrio... Fue re duro hacerlo todo porque tuvimos que salir investigar con las personas que vivían hace mucho tiempo acá eh, fuimos al centro de jubilado las personas mayor sería que están ahí encargado de este centro de jubilados nos contaban cómo fueron eh, pasando el tiempo cómo se fue modelando todo y nos sorprendió mucho todo lo que contaban los vecinos porque en realidad eh, era una historia que no en realidad nosotros no la conocíamos Porque nos llegó una historia que nos cuentan que de este lado estaba todo por lado De aquel lado no había nada. Y la gente de a poco se fue para aquel lado porque este lado del agua, cuando llovía, se inundaba todo. Entonces, como allá más alto, la gente se fue a mudar para el otro lado. Pero no solamente hubo historia del barrio, sino también había historia del de Cauchito Gil, así mitos, leyenda que hicieron con radio teatro todo que se grabó ayer acá en la radio. Después tuvo la de la del mocase, la historia del mocase, que estuvo muy linda la historia del mocase y estuvo la historia de Sara y Pedro, que vos seguramente la conocés. Así que estuvimos una tarde buenísima, comenzó la mañana, después se hizo una comida en un el almuerzo, se hubo un guiso de lenteja que no sabes lo que te perdiste, pelo. ¿Y con cada uno de esos trabajos eh, era el, el, la nota final o era ese trabajo, la nota no tenía que ver solamente con no, ese no trabajo? No, no, no, este trabajo recién para cuando comienzan las clases van a evaluar después. Ah, está, está, está. ya estaban. La las biblioteca. notas ya estaban. Sí, sí. ¿Y ¿No? qué, qué, disculpa, Pelusa, qué, qué, qué notas hubo, cómo, cómo fue ese proceso de, por un lado, una, una experiencia de educación que... Lo que no se busca solamente, eh, o, o no se busca precisamente ponerle nota a los estudiantes, sino buscar armar otro tipo de espacio educativo. Sin embargo, esa cuestión de poner una nota, digamos, si había notas malas, si había notas buenas, ¿cómo tomaron la, los estudiantes también la, las notas esas que había? ¿Cómo fue ese, ese proceso? No, yo creo que en realidad notas malas no hubo, porque las notas estuvieron muy bien repartidas, eh, no hubo, ¿cómo se dice? No... Eh preferido sería en la clase, sino que las notas se, se, se repartieron muy bien porque... Fue justo. Fue justo, sí, porque cuando hay algo que no no, no entendés, no es que el... siguen y hacen otra cosa, sino que se, se detiene el tiempo, se vuelve a tomar, se vuelve a hacer todo de vuelta, si necesitan ayudar, están para ayudarte, para todo, así que la gente que va a la escuela, como, como yo, mis compañeros y mis hermanas, eh, sabemos que no, no es difícil todavía, no es difícil, pero las notas están muy bien repartidas por ahora. Otra pregunta creo que que también está buena es que, ¿en qué se basan los que evalúan y los que dan la nota para para, para poner la nota si bien no es con un número, sino que evalúan otras cosas? Creo que la respuesta la tiene acá la compañera Ruth Pipi. Sí, en realidad como nosotros siempre explicamos, no para, para entrar un momento es que en la escuela tradicional, no, en la escuela formal, se toma al alumno como un vaso dispuesto a, a llenarlo de conocimiento. ¿no? Y nosotros en, en la ética tenemos, tenemos en cuenta que ese vaso tiene agua, tiene conocimiento, tiene un recorrido en su vida y que se puede interactuar con, con la ciencia, sería con los conceptos básicos de la ciencia para llegar a una realidad más concreta. Y bueno en base a esto lo que lo que se evalúa principalmente no, no son los contenidos en sí específicos que incorpore cada uno sino también la, las ganas de transformación que quieraera cada uno valga la redundancia y en esa transformación esas ganas de transformación que se evalúa también se evalúa la, la solid solidaridad eh, la participación sobre todo el compromiso y bueno eso es re importante me <risa> bueno Y que bueno se, cuando se llega a nos, lo, cuando se llega a ese a esta conclusión de que no somos objetos a llenar sino que tenemos mucho para dar eh, y cuando nos damos cuenta de eso y que podemos ser unos sujetos críticos que podemos cambiar la realidad ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos un lugar enorme para construir y que esa, ese lugar es la ciudad futura y que a eso es lo que le apostamos desde la ética también junto a todos los proyectos o sea, por lo que yo entiendo, además de que me emociona, Pipi, escucharte hablar, es que justamente en la ética no importa tanto lo que uno puede aprender en términos formal o la cantidad de cosas inteligentes que uno puede decir, sino que también valoramos si alguien es solidario, si alguien ayuda al compañero, si yo tengo predisposición a aprender, a lo mejor aunque me cueste un poco menos, porque también hay que recordar que dentro de la escuela hay, desde chicas muy jóvenes como, como la Shoah, hasta compañeros y compañeras que tienen digamos, mayor edad, está Sarita que tiene todavía, la edad de Sarita es una incógnita, pero tiene mucho años con lo cual ese proceso, o esa diferencia entre los procesos hay que atenderlo y me parece que esta idea de que atender a otros valores que también sean parte de la nota, me parece que es todo un hallazgo y creo que también eso lo deben sentir también los, los estudiantes Sí, creo que sí, y una salvedad para, para ya, ya terminar Y a acotar un poco más ella, ella misma quiere terminar la nota no, no no, te, no, pero, yo no. no te voy acar este sí pi ya es? claro, no no no usted yo te voy a sacar a, a hablar no es que el otro día hablábamos con, con los profes tenemos reuniones con los profes seguidos y salió algo re interesante que en la escuela tradicional nosotros o sea no la criticamos por criticarla sino para mejorarla en realidad y que en la escuela tradicional se o sea los contenidos son lo mismo para todos los estudiantes Y se compara un estudiante con el otro. Y nosotros lo que deseamos es, no, no te comparas vos con el otro, te comparas vos con vos mismo. Si vos pudiste hacer esto, si en base a lo que vos sabías podés hacer más. Y esa creo que es la idea, en realidad, no no no el, la competencia en sí. Dale vos, Perusa, porque pues yo, no, sin yo, palabra, no hablar, ya, yo no puedo hablar. Sí, no, sí. no, no, me quedé sin palabras, de verdad, no sé qué, qué hacer ni decir, porque creo que ya está claro de cómo de cómo se pensó ética en realidad. Del otro lado, yo digamos, de, de porque el, la Pipil, el, el rol que tiene está como coordinando ahí dentro de, de la ética las cuestiones de la se ponen policía? no, no se ponen policía. Digamos cómo se corren los rumores que así. <ríe> de que es la que pone mano dura. Sí, sí. Que digamos, cómo se vio esto de, de los estudiantes, voy, me imagino que haber debes haber ido también a otras escuelas. ¿Cómo es esa diferencia eh, de lo que se vive en la ética y otra y otra escuela no porque por tirar este basura a la, al otro lado sino cómo se vive esa diferencia porque también muchas veces lo que lo que puede pasar en este tipo de cuestiones es la famosa bueno vamos a esa escuela que es todo fácil no digamos porque como me tratan diferente, como entienden los problemas que puedo tener pareciera que todo es más sencillo digamos como como se vive esa otra forma y también en comparación a otras formas que, que a vos te haya tocado vivir Claro, desde mi punto de vista, eh, en sí es muy distinta la escuela, por el solo hecho de que en otras escuelas son exigente a todo. Vos tenés que ir todos los días, y si no vas, eh, no sé, lo califican, califican tu nota, califican todo. Y en esta escuela es distinta, pero es casi igual. Porque acá, en, a ver cómo te explico, en esta escuela sería, evalúan tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de compartir cómo sos en la escuela, si ayudás o no ayudás a un compañero. Y en esta escuela aprendemos todos juntos a compartir todos. Sería, eh, un compañero necesita algo, ir a la casa a buscarlo, preguntarle por qué no va a la escuela, por qué le, le pasa algo, y sin embargo a la otra escuela le importa tres pito al que va a la escuela y al que no va. Si no viene, bueno, que se joda, y nosotros no. Acá aprendemos a que tenemos que salir sí o sí a, a buscar al compañero para ver por qué no está viniendo, por qué se quedó en la casa, o si tiene algún problema, salir y ayudarlo, es eso. Eso diferente. te iba a preguntar, hay, hay muchos compañeros que por ahí trabajan o digamos tienen familia y demás, entonces se les complica más ir. ¿Cómo se vive eso de los estudiantes? Claro. De esto que contás, de ir a ayudarlos porque también debe ser si de va ah, yo vengo más que el otro y pasa esto que uno se compara con el otro ¿Cómo lo viven a esto? es, es lo, Como vos me contás, de, de que se ayudan se tratan de ver por qué es que cada uno va o no Claro, y aparte otra cosa que tiene en distinto a las otras escuelas es que se le da la oportunidad a la gente que trabaja por ejemplo, hay chicos que entran Después de las 7 de la tarde, y se le evalúa igual lo mismo que al otro compañero, porque sabiendo que ese chico... Entran, eh, entran a las 6, todos. Todos entramos a las 6, pero hay eh, dos o tres chicos que entran a las 7. Uh -huh. Y a ese chico se le evalúa igual que al otro, por el solo hecho de que nosotros vamos a la casa y le decimos, mira, tenés la carpeta incompleta, te faltó tantas materias, de los días que no venís, de los días que te faltan, completala. Y se hace un tiempo a la noche, o al, a los domingos, los sábados, que tiene libre, y se pone y lo completa, eso es lo distinto que tiene. Esta escuela, que no deja a nadie afuera, sino que mete más gente y más gente adentro y con esto de con este fin que tiene cada uno. Sería algo re lindo, no sé, para mí la escuela es lo, lo más lindo que tenemos en el barrio. Ahora, yo sé que no se, se debe preguntar porque todavía nos falta una mitad de año, pero imagino que cada una de ustedes dos al menos, o con otros compañeros, con otros profes, ya habrán empezado a imaginar... ¿Qué pasará con Ética el año que viene? ¿O no? ¿O por ahora no, no? No quieren ni pensarlo, nos quedamos con lo que está para terminar. Estamos en eso. ¿Están en eso? tienen algo? ¿O qué ganas tendrían que, que tenga Ética el año que viene? No, yo prefiero quedarme así como estamos, porque no quiero que pase nunca el tiempo, no quiero ir de la escuela. Y otra porque lo veo así como que llegó tan rápido. A mí se me hace como que ayer fue que inauguramos la escuela, que nos sacamos la foto, que entramos con los panolitos rojos. No sé cómo pasó tan tan rápido el tiempo, no no. No me imagino qué va a ser mucho más adelante en realidad. No sabemos, no tenemos nada todavía pensado qué es lo que va a ser el año que viene o o cómo se va a vivir el año que viene. Si tendremos compañeros nuevos, si vamos a estar en no no sé, no sé qué decirte. Pipi Yo quiero un edificio, nada, no, una torre. Bueno, a eso habrá que pensarlo porque el año que viene ya va a haber dos cursos a la vez. Sí. No? No, sí, estamos estamos pensando el, el año que viene en todo sentido en realidad, pero todavía no hay nada así concreto como por ahí. Hay expectativas, muchas. Muchas expectativas. Muchas. La, la verdad que un informe completo de cómo se vino manejando Ética de, en estos primeros seis meses, se podría decir, en la mitad de año del ciclo lectivo. Eh, no, no tengo más nada que agregar. Creo que ya se dijo todo, me parece. Está todo dicho. Meluza. Está todo dicho y, y bueno. Veremos bueno. qué pasa el año que viene y ahora a mitad de año también. Y, y creo que, que, que la verdad que, que está muy bueno. y Por mi parte que, yo felicitar a yo la también, chica a todos los, los compañeros porque... el lo que está generando ética, no solamente en el barrio sino en un montón de lugares que se conoce la experiencia y lo bien que funciona. Eh, ¿Yo quería decir algo? Yo iba a hacer un comentario final más. No, quiere... no, no, no, no seguí tranquilo que... No, no, digamos, esto de que, que realmente es un orgullo no solamente escucharla a ustedes hablar, que digamos implica también que evidentemente este proceso no es que solamente hay algunos este, involucrados, sino que se genera eso que quería que sea la escuela, digamos, donde estudiantes... Eh, y profesores generan el, el espacio entre ellos y que este proyecto tiene características que realmente son inéditas para nosotros como movimiento y evidentemente también en el barrio y en la ciudad y que está funcionando y que hay que seguir apostando a, a estas cosas que van saliendo y que se puede porque evidentemente contagió a muchas otras personas hay un grupo muy grande de profesores ya contagiados hay muchos otros que también tienen ganas de, de formar parte del año que viene así que felicitarlas y Y esto, esperar que, que el año que viene va, va a funcionar más o, y mejor que ahora. Claro, sí, seguro. Eso sí, seguro. Va a seguir funcionando y mucho mejor que que ahora. Bueno, muchas gracias por habernos invitado y los felicito a ustedes por su programa. Así que cuando quieren, cuenten con nosotras para lo que sea. Ay, gracias, Hasta luego. Giovanna. Ella cierra, es, hace todo viste y Te cuenta todo, te cierra la nota Y ya se va, y se arranca, hasta luego Hasta <risa> luego, se van, si sí, se levantan y se van O sea, de, de, se está armando Por por acá, por acá, por favor Espero Ahí que hayas estado ah, cómodas ¿Eh? Que hayan estado cómodas No, no, se sintieron cómodas, creo que sí porque... también... Las tengo de mi lado ya Sí Tenemos más noticias insurgente el domingo pasado, te cuento. Ah, tenemos más noticias. Sí, Pérez, el domingo pasado Pero se lo corto con un tema, espere. Ahí va, dale, dale. Ahora usted usted me cambia de, de, de ritmo, yo vengo a este emocionado ajá, ajá. al borde de llanto que usted me, ya me cambia, me cambia. Lo lo me pasa es que si la dejo correr eh, terminamos los dos llorando, emocionados y no lo le leen... No lo levantamos más, es sí, un río de Eso lágrima. lo que pasa. ¿Qué me iba a contar Pelusa? Esto, el domingo se estuvo dando una jornada de deporte allí en en el polideportivo de la Ciudad Futura, allá en cerca del Huerto de la Resistencia, pegadito a Palos Verdes. Ajá, pegadito, justin, qué paradoja, ¿no? Bien. Tenemos un polideportivo al lado de otra de, un de, de una mega construcción deportiva también ahí. Sí, deportiva residencial. Exactamente, justo lo que estaba por decir, que eso se puede utilizar por algunos que ya sabemos quiénes son. Nosotros tenemos nuestro propio polideportivo de la Ciudad Futura donde puede cualquiera jugar un partido de fútbol como se hizo el domingo. Tenemos en línea una compañera que nos va a contar es la profesora de siempre. Ahor hoy no voy a poder hablar con ella. Es nuestra profesora, no, me la cambiaron. Bueno, a ver no, presente a usted ¿eh? Es María. Tenemos a nuestra compañera aquí en línea que nos va a contar todo el desarrollo que se vino viviendo en en, allí, en, en el Polideportivo, en el polideportivo de, la, de la Ciudad Futura. Muy buenas tardes, Meri. ¿Cómo andas, Pelu? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, todo bien. Contale un poco a la gente qué estuvo pasando el domingo pasado en allí en el Polideportivo de la Ciudad Futura. Bueno, ayer en el, en el domingo pasado, hace una semana, en el Polideportivo hicimos la inauguración de uno de los primeros espacios públicos de la Ciudad Futura en donde, bueno, se realizó una jornada completa a partir de las dos de la tarde, eh, donde se, bueno, se anotaron varios equipos de fútbol y de hockey, y, bueno, donde muchos vecinos de, de las dos zonas, de la zona rural y de la zona urbana, eh, asistieron y participaron, divirtiéndonos un rato, con la idea de esto, de empezar a generar espacios dentro del territorio donde se puedan realizar actividades físicas y recreativas para toda la familia. Y cuando gente Sí, sí, Estuve como estuve como observador, no participé de ningún deporte porque como verán, no ya me da fiaca gato grande. Sí, el peruano con el deporte tiene un problema, díganle. Perdón. Gente más grande. que era. Sí, no. En equipo femenino, al cantito, eso. Creo que que cuadraba mejor en el equipo femenino si llegaba a jugar, si se daba, si se daba esa cuestión de que juegue. Pero no, estuvo, la verdad estuvo muy muy bueno y mucha gente se hizo se hizo presente allí en el polideportivo. Creo que fue fue un éxito y no sé si se repite mañana. Sí, sí, en realidad bueno, esta semana no tuvimos mucho tiempo con, con todo lo del tango de, de poder convocar, pero bueno, desde ya los que están escuchando, mañana a partir de las 2 de la tarde eh, se va a volver a repetir la jornada, la idea es que pueda funcionar el polideportivo todo por ringo del mes, digamos que podamos ir agregándole cosas a que no solamente se, se juega el fútbol y el hockey, sino que poder organizar ferias, poder organizar actividades culturales, eh, en donde bueno, pueda participar toda la gente, digamos, que quiera, como decíamos, un espacio público y por ende la idea es que lo construyamos entre todos lo habitemos principalmente. O sea, y toda la gente de aquellas... Mujeres y chicas que por ahí no practican ningún deporte ¿Pueden ir a, a tomar unos mates, llevar termos, mates? Por supuesto, todavía no, tenemos banquitos ni nada Pero bueno, hay un gasto para sentarse, traerse los mates Algo para comer, igualmente va a haber buffet Ahí Sara y algunas vecinas más iban a preparar tortas fritas y tortas asadas uh, qué rico. Y bueno, vamos a vender gaseosas como el domingo pasado Y, y bueno, la idea es esa de que, de que el que no realice deporte es pues posible sí, compartir junto a los demás un lindo momento de distracción, viste, de la semana, haciendo mil cosas, laburando al paro y bueno, que puedan ir ahí y construir, digamos, entre todos ese espacio que, que en territorio lo necesitamos tanto. Sí, la verdad que, que, que, que la jornada estuvo muy buena y también creo que se, se va a amenizar el día con música y y todo lo demás y que va a bastante, estuvo bastante sí. bueno el domingo pasado y creo que vamos a ir mejorando con el transcurrir del tiempo. Y sí, por supuesto, la idea es ir mejorándolo y llenándolo de cosas, teniendo en cuenta esto, que el domingo es generalmente el día de descanso y que acá en el barrio hay pocos espacios así donde poder encontrar, tomar un poco de sol, que ahora los días vienen lindos, o están viniendo lindos por suerte, y... Y bueno, así que los invitamos a todos, que se vengan y que empecemos a pensar cosas nuevas. Y ya el domingo pasado un par de vecinos nos dijeron a ir a hacer unos bancos, unos, a, unos asadores. Y que bueno, hay que con eso. Y bueno, la verdad hay que ir mejorando el polideportivo de la ciudad futura. Así que la invitación está hecha, Mery, para mañana a las 2 de la tarde. Claro, a partir de las 2 de la tarde que, que se acerquen, que bueno, vamos a estar ahí pasando música. Los invitamos ustedes también para para que trasladen la radio allá y podamos ahí ir, digamos, contando qué es lo que va pasando sí. y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en este territorio. Sí, ya ya vamos a armar algo para para, para transmitir los los partidos y, y hacer una radio abierta ahí en el polideportivo para ponerle también más onda de la que ya tiene. Sí, sí, por supuesto. Ya me veo, bueno, ya pero, me veo Bueno, esperamos a todos entonces. Bueno, muchas gracias, Meri. Bueno, muchas gracias a ustedes por pasar la noticia. Bueno, y así pasaban las noticias insurgentes, el domingo pasado estuvo, hubo una jornada deportiva allí en el Polideportivo y mañana se va a repetir esto también a partir de las 2 de la tarde, están todos invitados, todo aquel que tenga un equipito, tenga ganas de ir a jugar, pasarla bien, tomar unos mates, eh, está invitado, el, la puerta el, las puertas del Polideportivo están abiertas para todos. Ya me veo Pelusa eh, relatando un partido, sí, sí. al grito de barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste, no? Algún ah. compañero que haya... He una corrida histórica hay, hay, hay, hay, hay varios que la mueven y hay varios que son bastante... Sí, yo conozco bastante, más... Hay, hay una jugadora en especial que hace una, unos movimientos raros Pero muy buenos Tenés que tenés que verla, Tomás Conozco más a, la, a varios malos que a los que buenos, a buenos. bueno, estoy dispuesto a, a conocer a algún compañero que me... Pero bueno, bueno esto no fue Noticias eso. Insurgentes Tengo un tema para usted que hace mucho que no paso este, Que arranca así ah, viene para usted viene para usted lo Ahí ponemos está. de vuelta pero pero porque arranca con todo hasta luego, hasta luego. Sal si puedes dormir soñar, sal si puedes dejar mansión, si puedes guerra de paz, sal si puedes soñador, sal si puedes, sal si puedes, si puedes corazón, sal sal si puedes, sal si puedes soñador, sal si puedes, sal si sal si puedes corazón, sal si si puedes cambiado el ritmo de la música y seguimos aquí en esto que la mezcla. Le metí un poco, poco de cumbia, cumbia Pelusa. Ahí está. Le Cambió el, me, la música. Y déjeme, usted porque... Está bien. Está usted bien. sabe que a mí me gusta el reggae, me gusta meterle un poco de esa onda, pero de vez en cuando le, le cae una cumbia a ver qué qué es lo que pasa, Pelusa. Y seguimos teniendo y seguimos dándole contenido a este programa que la mezcla por la 90.5 en este sábado. Bastante bueno. Un lindo, no mensaje, porque... un lindo mensaje. Estaba pensando cosa, un lindo sábado decía, eh, primaveral ¿Estás está esperando algún mensaje? No, no, me Ay, estaba acordando de si había algún mensaje porque usted me dijo que había algo indescifrable de... Sí, no, no, de una compañera que mandó un mensaje que dice que no lo quiero leer, nada más que no lo vi Pero un saludo para esa persona que encima me dijo que no la nombre eh, para, eh, O sea que no dijo nada No, porque en realidad era un mensaje que llegó y no Un mensaje nada. que no quiere leer, que no quiere se sabe la persona O sea bah, ya, para para pará que corto la música Llegó Alejandro Velarde al estudio Alejandro Velarde, uuuh Bueno, eh, señoras sí, y sí, señores Vuelve la música, pero eh, se lo quería decir Porque cuando él viene, bueno Acá la cosa acaba. algo, algo otra Pelusa, eh, es lo que hay Ah, pero es que le... Claro, es lo que hay, lo tiene, tiene su acá. spot Tienes, Acá le va es lo que hay. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, qué, qué, ¿El año electoral es lo que hay? ¿O los candidatos son lo que hay? Los candidatos son lo que hay, ¿Lo que hay? ¿Y, ¿Y qué vendría a ser lo que hay? ¿Qué, ¿Qué habría que contar más o menos? ¿Qué vendría a ser lo de la...? y todo eso seguro es, es lo que hay para elegir en este año no electoral hay otra, no otra es lo que hay es lo es lo que hay es lo que hay que hay sí, es lo que hay pequeñas delicias de un año electoral si sí, disculpe ahí estamos me, me quedé me quedé como colgado porque se me acá se me borró todo Así nomás le digo, ahí estamos Como... Ahí vamos, eso Ahora, sí. Ajá. Con presentación y todo es lo que hay Y ayer tuvimos Tuvimos, tuvimos un... visitas en el barrio Visitas este inesperadas inesperada, Más o menos más... No eh... se los ve mucho por acá No, no se los ve decirlo. Ahora eh... les puedo asegurar que eh, 12 horas antes, empapelaron todo el barrio con Sí, ¿no? Foto. Creo eh... que... Fue entonces, tuvimos la visita de quiénes, Pelusa Tenemos... Primero tuvimos la visita del Chivo Móvil Con toda su comitiva así arriba Estuvo Caballero También estuvo este otro muchacho de, Que es el... Zuckerman Zuckerman el Que tiene nombre de superhéroe sí. Y... Y alguien más que ahora no me viene a la mente la, eh, otra Estuvo Osvaldo también, Miatelo también Y uh, la candidata concejala ¿Qué es el nombre? Gigliani Gigliani ¿Y ¿Y el nombre? Fernanda Ciliani, ahí está. Gracias. Producción siempre atenta, claro, producción era, con los, todos los problemas que nosotros que tengamos. nosotros mismos nos generamos, porque para qué nos lo <ríe> sí. cada uno si no sabemos nada. Pero no importa. <ríe> Estuvieron todos eh, ellos aquí. Ahí eh recorriendo el territorio. Recorrido de territorio porque estudiaron en la en la zona urbana. Zona urba Ajá. No tengo entendido que visitaron el emprendimiento textil también Ajá Que lo recibieron ahí Que estuvieron observando un poco Y luego de su rotation eh, Claro Había que el eh, Territorio Insurgente estaba también Este En entonces, veremos Se conocieron para visitar también Claro Y quisimos Tomamos nuestra... Lo, y, y porque y si se entra a territorio Aparte, insurgente... ¿qué, ¿En ¿con qué quién? se puede entrar? En la poderosa. En la poderosa. En la otro. poderosa y de la mano de giro. Ahí está. Si no, no se entra. No y se además, no. tiene que entrar con ciertas condiciones. Porque Ajá. los muchachos había que mostrarle bien lo que pasaba. Así que... Sí, sí, sí. Han creo, sido... Sí. No, no, y creo que cayeron en un momento justo. Me cayeron en un momento justo porque... Bueno, nos llevamos hasta donde tenían que ser llevados, que era... El tambo de la resistencia, allá al fondo, allá donde el, fondo. el viento corre a aproximadamente 1500 kilómetros en la hora eh, Fueron llevados hacia el tambo para que conocieran un poco de lo que estaba ocurriendo ahí Ayer una jornada bastante particular porque estábamos, bueno, poniendo en regla los papeles Exactamente De, de un pequeño inconveniente que estamos teniendo Arreglando arreglado. todo lo que deba ser arreglado Estábamos arreglando todo lo que iba a ser arreglado, poniendo los alambres en donde van y no en otro lugar Entonces... Lo llevamos a, a esa gente, ¿eh? al Tigre Caballero incluido, que no sé si Ahí lo habíamos está. nombrado. Sí, sí, no, el Tigre estuvo... Candidato a intendente, estuvo visitando, estuvieron viendo de qué era esto que se trataba, que nosotros venimos diciendo hace tanto tiempo, que es que eh, hay desalojos en Nueva Alverde, de que estamos cuerpo a cuerpo luchando contra... Um, los monopolios. Los monopolios, en particular con ¿Sí? nuestro amigo Marito. Marito Caballero. Que... Me saludan del costado, pero, o sea, <risa> pero tengo una platea femenina, este, eh, que, locada, bueno. Loca, y... loca. Sí, loca, loca. Y, era, bueno. Era una sola platea, de verdad. Era una platea. <risa> que vale por tanto. Es una, es una eh, gran... Ojo con lo que dice, señorita, que sale al aire, ¿sí? Está saliendo al aire, señor. De Bien. De Bien. Así bueno, que estuvieron, estuvieron por allá en una jornada muy particular. Yo le digo la verdad que eh, bastante conforme me, me puso. Por lo menos que, primero, que hayan accedido a la... A, a subirse, estuvo, a la... el compañero caballero eh, se subió a poderosa Muy bien, caballero, caballero que, no, claro, sabemos en que... La, pues en la poderosa eh, Que bueno, tiene algunos años más que él, los jóvenes que se suben a la poderosa El tipo agarró, eh, se subió y viajó hasta, hasta allá atrás Hasta allá atrás Y le estoy mostrando un poco de, que, de cómo estaba la situación, así que... Y que, y que también viva en, car en carne propia eh, de lo que le hablamos nosotros siempre, digamos Y que no es una mentira, sino que es realidad que lo vivan ellos en carne propia y, y, y sientan, digamos, esas cosas que sentimos nosotros cuando estamos presentes en cada lugar que vamos a... Sí, que está ocurriendo, digamos, y que no es solamente una especie de invento nuestro sí, o no. que cuando decimos que es cuerpo a cuerpo la lucha en territorio insurgente eh, lo es realmente. O sea, estamos es nosotros literal, y ellos digamos. y nadie más. En este caso, bueno, estuvieron los eh, los compañeros que estaban de, de campaña. Fue, le digo, la verdad fue una forma interesante De aprovechar un momento que no siempre Es el más cómodo de todos sí, Cuando aparecen Las fuerzas políticas de campaña Igual le digo, también es todo un gesto De que hayan aparecido ellos Y no bueno y no que lo tengamos que ir a buscar nosotros O vos. los socialistas Que, que, hay, que, que todavía no El día que, que aparezcan se van a llevar No sé qué se llama es que me, es que me parece que están tomando conciencia De lo que está pasando realmente Y no se quieren encontrar de verdad con la realidad, digamos. para mí que le esquivan a eso. ¿Le esquivan al bulto usted dice? Sí, para mí que es así. Puede ser, de digo la verdad. Pero bueno, esa fue la, la visita que tuvimos en el día de ayer. De ayer Estuvo convulsionado el barrio, yo no sé bien pues, si había o no gente, estuve viendo alguna foto, había, sí, algún, había algún número, que otras había. O sea, lo vi en una no la... <risa> Me encontré en una <risa> ayer estaba viendo la, la foto en la página de sí. Zuckerman, y me lo encontré aquí en sino a Tutú entre el del <risa> asistente al a, al encuentro eh, entre los muchachos de Frente para la Victoria. El personaje que, del barrio Tutu. Alguien que no puede faltar es el Tutu. Si hay sí. más de tres, el Tutu va a estar seguramente. Seguro. Eh... Le, sí, seguro. sí, yo le voy metiendo un poco de ambiente para sí, no para no, no eh, como, para como para no aburrir. Tal. Hay más de noticias de es lo que hay es lo que hay yo eh, ustedes deben saber más que yo de esto a ver cuénteme un poco porque yo le leo la el titular que es falta de vivienda y al menos un intento de toma de terrenos por semana interesante noticia teniendo en cuenta lo que comentábamos recién no las cuestiones de los desalojo de no al verde territorio insurgente y los políticos en campaña a ver qué, qué dicen alrededor de, de todo eso que y Se... uh, esto esto empieza así, escucha, no. sí. a ver dígame, esto, esto, ¿cómo esto es? empieza así el secretario de gobierno local fernando asegurado ah. reconoció que es habitual la recepción de llamadas de vecinos que advierten por la ocupación de algún predio sostuvo que en el municipio pudo recuperar los que el municipio pudo recuperar los espacios tomados en casi todos los casos recomendó llamar a la guardia urbana si alguien observa Cualquier tentativa de usurpación. Bien. Segurado eh... creo que se tiene que encargar de otras cosas y no de ver... Fernando Asegurado, yo le quiero recordar que el señor Fernando Asegurado fue el que nos acusó de intencionalidad política. Exactamente, lo estaba en por nuestro, decir. En nos nuestro último acampo. Eh... Fernando Asegurado que tiene... No, yo, cada vez que dice algo es al menos polémico porque se caracteriza por tener opiniones que generalmente son antipopulares. Eh, en este caso, usted fíjese que, que cuestión él pone el acento en que hay que llamar a la guardia urbana cuando pasa eso no vaya a hacer cosa que haga un análisis de por qué ocurren las ocupaciones si sí. hay una necesidad de eh, tierra, si hay una necesidad de vivienda no, no él tiene un problema, le están ocupando los terrenos que no son y le dice a la gente que se ponga en policía y le avise a la guardia urbana cuando hay una, este, una ocupación y además se jacta de que siempre son desalojados esa personas que ocupan los terrenos también asegurado dijo esto con, con esto de que llame a la guardia urbana y que llamen a la guardia urbana para denunciar eh, algún tipo alguna tentativa de, de toma de terrenos dice porque la posición del municipio es cuidar los espacios verdes porque ya tiene tienen un uso determinado los espacios verdes no, tienen espacios. un uso determinado que uno nunca sabe por qué abriendo tantos terrenos con los yuyos hasta mano o poder ¿Qué clase de utilidad o qué clase, qué clase de, de... ¿Para qué están? Sí, digamos, de, de, de usos tiene eso. Hay hay espacios verdes que se tienen que preservar. El problema sí. es que es cuando no hay lugar a dónde ir, eh, eh, es el problema. No y el si respuesta. lo que ponemos en discusión es que esos son supuestamente intrusos, eh, es un problema mayor aún. Porque a todo esto el tema sale porque justamente hubo una ocupación de, de familia de Villa Banana que ocuparon unos terrenos. Sí. es cierto usted tiene sí. también ahí la, la noticia para comentar Bueno, acá para, para redondear y para ver bien cómo es, dice unas 15 familias que habitan en Villa banana ocuparon ayer los terrenos ubicados en la intercepción de vera mujica y Viamonte que son de to todo zona como son terrenos del ferrocarril Ajá. en la en la zona del barrio parque en el macrocentro de la ciudad los usurpadores manifestaron que no pueden permanecer en el asentamiento de zona oeste porque no hay más lugar en tanto desde el municipio de Rosario, admitieron que existe un crecimiento demográfico en los asentamientos irregulares, que hacen que los vecinos de los mismos busquen nuevos lugares. para re... Pero rechazaron de plano la usurpación de terrenos como una solución de falta de vivienda. O sea, no quieren que usurpen, digamos, eh, terrenos, pero tampoco le dan una solución claro, esa a es lo... la gente. Usted me saca las palabras de la boca, porque... Eso tenemos una un caso que uno después puede opinar si está bien que ocupe o no, nosotros ya tenemos una posición tomada al respecto. Pero el problema de esta gente es que después no digamos no dice, bueno, esto o no, los lo corremos, le decimos que se vayan y después le ofrecemos algún tipo de solución, porque además sí. en este caso reconocen bueno, es una solución que, que convegamos que tarda en llegar nunca Y nunca es la que el vecino necesita sí, decimos una resolución, no una promesa de solución Que muchas veces pasa en este tipo de, de ocupaciones que se da O sea que además de la situación eh, desesperante Que es tener que salir a ocupar un terreno Bancarte que eh, un funcionario de municipalidad Llame a que la gente denuncie cuando vos lo ocupás En una de esas te ofrecen una solución Y además esa solución nunca se cumple Exactamente, nunca se cumple y en, en otros casos ni llegan Porque se dejan olvidados a los vecinos Bueno, y... nosotros tenemos un caso... Acá cerquita de la asamblea de la, de sí, la radio, sí. que hubo una toma del, del terreno de Senteros, que era un club de fútbol, y yo me acuerdo de haber estado ahí, usted eh, fue de los primeros pasos que hemos dado con usted, eh, y en donde los funcionarios municipales nunca aparecieron. Nunca aparecieron, si era verdad que querían preservar los espacios verdes y los espacios públicos, nunca se hicieron cargo de este club que, que, que, que venía funcionando, pero por, no, no sé si decirlo así, pero por la mal por, por el, la mala gestión de de, de los sí, digamos, de la comisión de que había comisión en su momento que, que tenía ese club se vino abajo se, se abandonaron y ahí empezaron a, a tomar los terrenos que en este caso al, al no haber un algo planeado para esos terrenos eh, que se o sea, terminaron quedando las familias sí, me acuerdo inclusive que hasta las familias habían accedido en algún momento a a, a dejar, a dejar digamos, la, la ocupación porque de lo que vemos ahora ahí que ya hay digamos ahí casas de materiales y demás al principio estaban estaban divido los, los terrenos los terrenitos ¿no? y nada más es, espérame es, porque la lógica y, y el pensamiento de los, del, del vecino y de los vecinos era esta de que nadie construía nada todavía para ver qué solucionó, qué qué iniciativa tomaba digamos el, el estado el gobierno municipal eh, con esos terrenos si no... si le podía dar seguir dando digamos funcionamiento al club o transformarlo en algún espacio verde y y participativo para todos los vecinos como era el club digamos. y nunca pasó nada, nunca recibimos la recuerda quedó nada, ahí y de quedar ahí y quedó pasó, en pasó que que ahí tenemos el lugar a compañeros y compañeras viviendo en, en ese lugar lo peor de todo es que en algún momento al dueño se le va a prender la lamparita y va a querer decir quiero mi terreno y va a deber que volver a aparecer la policía como apareció en ese momento y otra vez toda la misma historia historieta un funcionario que va a aparecer y va a decir esto no es mi culpa bueno por eso en realidad, nunca nunca hay soluciones, con, con este tema de la, de la toma de terreno, no nunca hay soluciones. O no sea, hay... hay promesas, pero no soluciones. Y no hay soluciones con respecto a la vivienda, que También. nos ata a la cuestión de la visita de la gente del Frente para la Victoria y nuestra nuestra muestra de lo que es lo que está pasando en la zona rural, en territorio insurgente, eh, y la oportunidad histórica que tiene cualquiera que vaya a asumir el gobierno provincial y municipal de recuperar las 250 hectáreas de la zona rural para realmente hacer un espacio en donde puedan habitar todos y no regalarle toda esa cantidad de tierra, que son las que después lloran los gobiernos que dicen que no hay tierra para construir vivienda. O sea, bueno sí. Ahí hay 250 hectáreas esperando hacer no, no, no expropiadas. No, no, entiendo, eh... no, no entiendo la lógica del gobierno cuando dice que no hay tierras y no hay lugar para las viviendas sociales, como se dice creo que no se están fijando realmente en el mapa de Rosario. O sea, lo que no hay es porque ya regalaron sí, lo que seguramente. había. seguramente. Las que hay las tienen regaladas. La tienen ahí y alguna especulación inmoviguera también hay. Algún negocio ahí turbio que se pueda estar llevar, trayendo entre manos nuestro mandatario municipal. Que ya se va, por suerte. ¿Se va? Se, sí, sí. Él se va, deja a una chica que... Bueno, yo tengo ¿Qué? una opinión formada con respecto a Mónica Fein. Yo también. Ayer sí. se lo dije a mi madre, que la traigo a colación Uy. acá, le dije... ¡Qué pocas ganas que tiene ser intendenta! Sí. Porque, ¿no para que... mí que...? Para mí que tiene esto de que sabe que no gana. A... No, para mí sabe que... Creo que tiene una cierta tranquilidad de que va a ganar. Entonces como que se, ya se achanchó o sea, antes está, de, está. de ser intendenta. Entonces como que no dice nada, dice las cosas que ya se hicieron. Eh, es preocupante, pero, Pelusa. Esperemos pero que... sí, creo que sí. Y pero también sabemos de dónde sale, así que hay que tener cuidado con eso. Sí, sí. el que sí, se coma, ese quema con leche, ve una eh, vaca y llora y no estoy hablando de la cuestión física de la <risa> candidata intendente. Exactamente. En fin, Pelusa eh, ¿usted tiene algo más para agregar? Nada más. Qué bueno que esperemos que esto tenga una solución porque eh, si bien el, la demanda de habitacional de Rosario es bastante grande y amplia, espero que tengamos una solución pronta que seguramente no va a ser pronta o <risa> ya para... estamos acostumbrados a los tiempos ¿no? sí, eh, lo, serán los tiempos de ellos no lo, los nuestros ni, ni, ni el que necesita la gente en realidad porque creo que si la gente sale a hacer esto es porque ya está desesperada y no tiene otra salida y nadie le da otra salida digamos ni, ni siquiera otra visión de ver las cosas Veniendo a la gente con el fibra Esa es la nueva danza consciente con el... Esa eran pelusas, nuestra... Esta, era, Pelusa, nuestra... Era lo que, lo que hay. Era lo que hay. Era lo que hay, está, lo que había ya, que porque había ya lo dijimos. ya, lo dijimos. Y bueno, ¿qué y te parece se, si vamos Yo a... ya le digo, estamos en falta, Pelusa, porque son las 18.10, uh, o sea que nos hemos padre. pasado de nuestra tanda... Nuestra tanda de... de... Bueno, vamos a las rotativas, como me gusta decir. Sí. Publicidades... Espera, y porque, claro, tengo que contar las publicidad todo está. esto yo también, ya he encontrado las publicidades, ya ahí la está. rotativa la tengo. Muy bien, ahí está. Me pasa ah, lo, la línea para el cuenca. Si te podés comunicar al 156-16-77-69, eh, es el directo para que te comuniques aquí, a esto que es la mezcla, por la 90.5 Radio Rebelde, te lo repito de nuevo, 156-16-77-69.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 como seres humanos Calma pueblo que aquí estoy yo Desde Nuevo Alberdi 90.5 Radio, Radio Rebelde La voz de la periferia La voz de la insurgencia Calma pueblo que aquí estoy yo Lo que no dicen, lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú de esta confusión hablas de mi destino qué ejemplo estás dando a dónde estás mirando quién puedes estar a la altura de esta confusión hablas de mi destino o qué ejemplo estás dando a dónde estás mirando y no me hables de realismo si ves lo que tú quieres Satruchas, siliconas y boludismo Mientras la vida muere Reina la muerte, agoniza la virtud Ya no me engañes, no me representas tú Tu prepotencia no apagará mi luz Esto es lo mío, esto no me lo das tú Nuestra evolución se hace fuerte y sigue andando Comprometido nuestra vida comandando De hacer tus deberes y no me te molestando Con tu satélite mirando no nos estés controlando vaya vaya vaya vaya pum en vez de estar a la altura de esta confusión hablas de mi destino oh hoy qué ejemplo estás dando a dónde estás mirando y en vez de estar a la altura de esta confusión hablas de mi destino oh hoy qué ejemplo estás dando ¿A dónde estás mirando? Verás como el consumismo ya no nos entretiene La narcotracia, la ira y el egoísmo infectarán mis frienes Tu boca de mentira me habla de la salud Desparanoico con tu cabeza de ataúd Sembrando cizaña si quieres matar la virtud Pero la verdad creceré en cualquier latitud Aunque me extorsiones con el pan que me estás dando Hay una espiga interior que me está alimentando Desafías al todo, no sé a qué estás jugando Así el gobierno de los elementos no estás empujando Falla, falla, falla, falla, falla Pum, Me, me, me. A de esta confusión Hablas de mi destino ¿Qué ejemplo estás dando? ¿A dónde estás mirando? quién en vez estar a la altura de esta confusión Hablas de mi destino ¿Qué ejemplo estás dando? ¿A dónde estás mirando?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 Estamos de regreso Que no es lo mismo que estar de vuelta eh, eh, Como pueden estar otros No sé ¿Quién se le viene a la cabeza? Perusa eh, Por ejemplo No sé se... Ojo Ojo lo que dice Ojo lo que no, dice no, no, no, Esto Se me vino un montón de Un montón de cosas Que ya están Ya están de vuelta Están de vuelta Belusa, hablando de estar de vuelta... Eh, Cambiamos el sentido del programa. Sí, no, y también hablando de estar de vuelta tenemos eh, un tema de que hablar, porque vamos a inaugurar Mesita Ratona antes, ah, de, antes de nuestra yo, sí, columna, no exactamente, porque tenemos un tema que me tiene este preocupado, indignado, eh, ¿qué más le puedo decir?, Eh, no, no, me objetivo no, in, inflado, también me tiene eh, Yo tengo, si, si salgo volando por el tema de la selección sí. No se haga caso, pues ya lo tengo como dos globos aéreos táticos Bien, eh, sí. sí, un tema que ya es recurrente encima sí. Ya y encima no, es recurrente Estuve viendo otra cosa que ya Estuve viendo 6, 7, 8 a, ayer, creo que fue ayer o antecer sí. alguno de esos programas y había una veda Como, había como una veda política Instagrammente sí. se pusieron a hablar de fútbol para qué, ¿no? Para qué todas las cosas que se dijeron, pero bueno, eh bueno, estamos hablando efectivamente de nuestra, de nuestra selección, selección nacional Argentina. que yo no sé si nombrar una selección, me voy a poner eh, qué tal la huela cómo le va. <risa> eh sí, es una, radio, una es una radio una huela, así como lo ves una radio. Aunque <risa> haya, aunque haya, aunque haya mucha gente este Bien, sí, nuestra selección nacional porque estamos en Copa América, Pelusa Así es, se está jugando la Copa América aquí en, en Argentina Aunque haya habido poca expectativa también es que, eh... Vino, pero claro, vino para mal Porque yo no le venía prestando atención hasta que vi jugar a la selección los dos partidos que, que teníamos que, que nos Y siguió siempre a prestar la atención porque... Y si, no, lo peor es que empecé a prestar la atención porque la verdad que decís Tan mal vas a jugar tan mal vas a jugar, podés jugar un poquito bien Sí, ¿Tienes? la verdad Y no y no Ahora estoy mirando de reojo a un compañero al que le voy a pedir este Una opinión porque sé que es buen futbolista Porque me han comentado que estuvieron jugando El fútbol de la semana, ah, yo no puedo es. estar Le han pegado un baile a un equipo rival Pero bueno, que ha, el equipo rival ha jugado Como nuestra selección, nuestra selección nacional Pero yo tengo una pregunta Porque hay muchas de las críticas Que estuvieron dirigidas a nuestro número 10 Y estrella astro mundial que yo ya le veo la cara y usted es uno de esos que teniendo a 10, más que 10 muertos entre los que están en la cancha, en el banco de suplentes y un... Terreno, en, la, en el codo que el presidente de la AFA. No, a los señores se le ocurre criticar al mejor jugador del mundo. Ojo, usted uno de esos ojo, yo, señores yo, yo, que no entienden nada de fútbol y critican a Lionel, el mejor del mundo Messi. Escuchen. Yo no solamente critico a Messi, sino también critico a toda la dirigencia del fútbol argentino. No, pero no me vengas contando. No, no, no. no, no. Eh, Dígame. Yo, digo, me... es que, es, es, escuche porque esto tiene un, ver, un relato. lo escucho. Si bien Grondona es el que arma el equipo para mí, es el que le dice Batista tiene que jugar Messi, por ejemplo. Pero, no me lo saques a Messi, no lo toques. Eso no lo dice Grondona solamente, no. No. lo dice el juego que este, demuestra Messi. Pero, eh, bueno, continúe su no, idea no, después. Continúe. Volviendo a esto y le quiero hacer una pregunta, ¿no? Con esto que dice usted de, sí. del juego que hace Messi. ¿Usted está viendo la Copa América o está viendo otro un partido Pero, de Barcelona, por ejemplo? No, no, no, a ver si nos entendemos. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos una selección nacional que juega toda mal, parejito mal, salvo el arquero que es que nos viene este haciendo este de que perdamos. Después para adelante tenemos a Milito que no juega directamente o que piensa que los que tienen camiseta rival juegan con él. Como por ejemplo pasó en el último partido que le dio un pase, una habilitación perfecta al delantero colombiano para que vaya a chutar hacia el gol. Pero bueno, zafamos. Después juega señor Nicolás Burdizo, que no puede ser el 2 de Argentina. Pero supongamos que toda la defensa es mala, ¿sí? El jugadores es malo, porque Zanetti ya yo lo banco, pero eh, está... Eh, Uno de los ¿sí? que está de vuelta hablando de... Sí, claro. Ya está el Pupi... Estamos, te bancamos, estamos. Después jugamos con tres números 5. Uno de esos números 5 yo lo banco porque hincha de Newell, pero es es verbanega y no puede ser el 5 de la selección. Mascherano, que bien, pero está jugando mal. Cambiazo que tiene este una cubetera directamente, un este no sé cuántas frigorías en el pecho. Y después a ah, La Beci que si Bono no le dice no que pare de correr, se choca directamente contra la tribuna. Te que pone huevo y nada del pueblo, más del, del, ¿Y del, del pueblo O sea que uno por uno no juega bien ¿Por qué le pegamos al ahí muchacho está. que demuestra partido Otra partido pero en su equipo está. Que es, es buen jugador Exactamente, pero ahí está el porqué de la cuestión Cuando las cosas no funcionan Las expectativas están puestas en un solo jugador Que vale millones de dólares, de euros Está jugando en Barcelona Donde Barcelona ganó todo Y en Argentina todavía no pudo demostrar Todo lo que demostró en Barcelona, no pudo ganar nada Por eso es él el que se tiene que poner como el número uno y como referente que lo tienen todos los argentinos que se tiene que poner el equipo al hombro y decir yo lo tengo que sacar adelante yo Ponga por ejemplo ser... lo, lo criticarán a Riquelme de que es lento de que está fuera de estado, lo que sea pero él cuando se tiene que poner el, el, el equipo al hombro se lo supo poner no, ¿a qué y yo estoy hablando se pone al hombro pero ha... no, no estoy no, no quiere decir que yo sea uh, hincha de Riquelme Parece pagani hablando de Riquelme no no no no no no, no, no confundamos que no no estoy a favor, por ejemplo, es ¿eh? una cosa así el mismo Maradona cuando se tuvo que poner un equipo al hombro, pero... se lo puso Messi pero... no logra eso pero, es Mara... o sea, pero por eso. eso Maradona fue... no termina de conformar a, la... a los argentinos, Messi no termina de cerrar la... Yo... a los decís... argentinos solamente a Rondona que apunta con el dedo que a Messi no se lo toca, a otro no conforma uno al Checho Batista que no sé qué lo que ve lo tengo a Joaquín cerca, porque yo quiero que a, a, a sumar a, sí, otra sí, sume, voz, porque sume, sume. me siento muy solo, además, espero que no me deje tan solo, pero creo que no. Joaquín, te invito a que te sumas a esta mesa ratona de día sábado, primavera. Joaquín es un compañero también sí. del Movimiento. Eh, compañero Joaquín, artista, él también. ¿Usted qué opinión tiene sobre esta polémica que se desata alrededor de eh, Lionel Messi y su rendimiento en la selección nacional? Yo creo que primero no hay comparación entre Messi y Riquelme. Riquelme es un jugador de de boca y messi eh, un, un jugador, jugador de barcelona es un bien? jugador con otra camiseta puesta en el corazón eso, pero por eso ahí está y... no, no hay comparaciones porque uno juega eh, en boca eh, y el otro en barcelona disculpe, des que lo hablas no, no, era para que la gente también se vaya dando cuenta de cómo es y yo creo que, que el equipo hay que armarlo alrededor de messi el resto, los que tenemos, no, en este momento no funciona ninguno hay que armarlo entre o sea Criticar a Messi no tiene sentido. Acá el mejor del mundo en Messi hay que armar el equipo alrededor Bueno, hagamos esto entonces. Hablemos con Batista, hablemos con Gronola, traigamos al, al Barcelona, pongámosle la camiseta argentina y que todos jueguen para Messi. No, pero hay otro jugador. Está Pastore en el banco que juega. Eh... No, yo, yo banco a algunos jugadores que están en el banco, yo banco. Lo que yo critico es... El Checho Batista no va igual. ¿Eh? Tiene que ser loco bien el técnico de la selección. No, bueno. Un manto sí. de piedad en este ahora programa. Ahora, de, ahora derrapamos... Y no. la verdad, derrapamos, ya derrapamos. Único, nos, nos volvimos en primera vuelta, muchachos. Lo único que le falta no. es defender al Checho Batista. No. Yo, a mí... Cerremos, bajemos no. la persiana, no, no, no defiendo, digamos que... Pero tampoco, digamos, un Marcelo Bielsa. Dejémonos de joder. Marcelo ya me parezco a lo... de verdad, me están... <risa> <risa> loco. Porque no puede ser... ¡Payaso mediático! <risa> no, no puede ser que tengamos que armar un equipo alrededor de Messi cuando Messi sí, tiene siempre... otra expectativa puesta de la gente. Lo que espera... La gente de Messi es que se ponga el equipo al hombro Esté quien esté Es la responsabilidad que tiene que tener Messi Me apunta, me apunta con la birome Me apunta con la birome yo me siento intimidado porque esto, es, sí. porque esto es así Y se dieron grandes discusiones con este tema Alguien Escuché a alguien también decir ahí por la tele De la burguesía futbolística De lo... Creo que fue este Su amigo Fantino <risa> Pero Fantino no es amigo mío, escúcheme Si yo tengo que ah, defender Fantino Estamos al horno. ¿Qué, qué, qué decía la burguesía? lo saludamos sí, a Joaquín, que ha dado una lección de, de lo Ay, que hay que opinar. Muchas gracias. Despídase, despídase. Chao, gracias. Y después, el lunes volvemos a hablar, después de Messi. Después, estaba por felicitarlo por el recital que dio la otra vez, acá ah, en con... público, el sábado pasado. La verdad, estuvo muy bueno. Pero ahora no lo felicito nada. <risa> <risa> Chao, Pelu, muchas gracias. Eh, nos vemos, Joaquín. Lo saludamos. Sí, decía. Esto es así. Esto es radio en vivo y pasan estas cosas en el estudio. Me hablaba de la burguesía. De la burguesía del futbolista. A ver, ¿cómo sería Porque eso. cada uno ya cuida su bolsillo y ya cuida su piernita porque es la que vale más. Esto, y creo yo, que fue una síntesis bastante... Pero eso es una... Yo, no es por polemizar siempre con ustedes, pero realmente usted cree, usted, póngase la mano en el, el corazón, y usted realmente cree que los jugadores... ...se ponen así amargos... ...porque le interesa la plata... ...para mí... ...yo lo veo... La, ...la cara de Messi... ...en el partido contra Colombia... ...alguien lo vio... ...la cara de Messi... ...la, cara, la cara de Messi... ...contra el partido... ...contra Colombia... ¿Qué decía esa cara? Desesperanza, Dígame, pues... desesperanza, bueno, no entender qué es lo que estaba pasando. Y bueno, cuando vos no entendés lo que pasa, ¿no es mejor, siendo buen referente del equipo y el referente de toda la hinchada, ponerte el equipo al nombre y Pero decir, sí, loco, eso... yo tengo que ir hasta allá y hacer lo que tengas que hacer. Y eso ahí podría... se termina el problema. El lunes, que tenemos que ganar o ganar, porque si no, sí, porque... chau chau, adiós. Si el lunes se pone las pilas y el loco dice, juega y juega, y no le importa a quién está al lado ni nada... Y se, y ahí yo, pero no es que él juega mal Porque dice, ah no, juega Es la vez que está al lado mío Entonces yo me voy a dedicar a jugar mal Juega mal porque el muchacho en Barcelona Toma la pelota En sus pies, esos pies mágicos Llenos de magia que tiene Los toma Pero digo yo, de los pies mágicos de qué? La verdad es que son mágicos porque se le torció la varita pero... Le pegó derecho la otra vez Ni siquiera <risas> <el> efecto <risas> le dio la pelota <risas> Escúcheme que esto es un Dejémonos, análisis futbolístico Claro Messi tiene que arrancar en la selección con la pelota en mitad de cancha en sí. Barcelona, toma la pelota en los últimos 25 metros entonces, ¿eso por qué ocurre? o digamos, si estamos diciendo un dato objetivo, que cada vez que la agarra tiene que recorrer la mitad de la cancha, por ende pasarse a la mitad del equipo rival para poder hacer lo que hace en el Barcelona pensemos, ¿por qué arranca tan atrás? y arranca tan atrás porque el equipo no está armado de una manera en que podamos favorecer es, ese juego Y además, pensando que hay que favorecer el juego de Messi porque le conviene a la selección, no porque le conviene a Messi. Porque así, suelto todo, evidentemente no juega ninguno. Van todo para atrás. Bueno, creo que el equipo del lunes está armado para Messi. No sé. A mí no, no no me... El equipo del lunes está, está armado para Messi, no tengo la formación. No me lo ponen ah, al flaco Pastore, eh. lo ponen al amargo de Di María, que hincha de central tenía que sepa para ponerlo de, de titular. Ya me lo hicieron en el Mundial. De, le, se lo canté el cambio era pastore por dimaria pastor le pusieron al muchacho este otro más que hay que apagarlo para que deje de correr y se dedicó a chocarse con los otros jugadores bien yo to to no, todo ah no, pelusa yo me voy. A, discutir, a ver me reemplacen uno todo que, que, que tú discutes yo estoy de acuerdo pero ahora armarle un equipo para Messi digamos quién es Messi el mejor jugador del mundo. Es el mejor jugador del mundo. Ahí está, sí. Que lo demuestre en Argentina, entonces. Es que lo demuestre en la selección. ¿Cuál otro es mejor que Messi? No sé, pero bueno, que lo demuestre en la tenemos, selección. Bueno, entonces tenemos... A priori tenemos el mejor jugador del mundo. Pero... entendemos que juega así en Argentina. Qué y bueno. banquémoslo de última. O sea, si usted lo, lo tiene... Escúcheme, lo, lo este bancando, razonamiento lo más El Mundial pasado... Los venimos bancando desde el Mundial pasado. ya O sea... No, nunca se terminó, de, este, nunca terminó de conversar la gente. esto. Tomás Monteverde, escúcheme, discúlpeme, ¿no? Escúcheme. Usted tiene este esta situación. Tiene a una persona a su lado que aparentemente le puede resolver todos los problemas. Usted pues, piénselo en su vida, ¿no? O sea, dice, dice, esta persona hace esto en tal lado, hace esto en lo otro. A mí la verdad que no me no me viene este mucho porque le digo una cosa y no la hace como yo quiero, le digo, "Tengo un segundo." Ahora, en otros lugares lo hace siempre bien y siempre ayuda al rey y sale. ¿Usted qué hace con esa persona? ¿La cuida a ver si en algún momento lo logra hacer con usted? ¿O a la primera de cambio? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le va No, lo cuida. El Mundial pasado fue en el 2010, ¿no? Do, a ver, sí. 2010, no hace mucho, para colmo. Y tampoco demostró nada. O sea, ¿cuántos más tenemos que esperar para que Messi demuestre y gane algo con la selección? ¿O termine de convencer a toda la gente restante que le queda por convencer de que es el número uno del mundo? Pero eh, es una cosa, él, paciencia. No, ¿Pero paciencia? ¿Más todavía? No, pero no es, insisto, paciencia en el marco de que son todos horribles. Son todos malos, entonces tengámosle un poquito más de paciencia a él. ¿O no? A él. A él, a sí. los otros a no, él no. al U mágico, al maravilloso. No mágico bueno para escúcheme ahora más no, propositivamente para. porque no nos vamos a poner de acuerdo pronóstico no para eh, no, no solamente lo que usted quiere que pase sino qué creer que cree realmente que va a ocurrir eh, con esta copa América yo creo tengo tengo la esperanza de que ganemos el lunes porque si no ahí el hilo se le termina a, a, a, a batista sí, se le termina era ya un no. hilo de medio metro igual sí. con el Checho batista no tenía es, mucho por ejemplo a ese Pero... sale mal y que se vaya porque cuánto es lo va a cuidar Tenemos la delantera más cara del mundo. Porque está Messi, está Teve, está... Tenemos millones y millones puestos en la cancha y nadie resuelve nada. También es otra, otra crítica. Que la verdad no sé, yo quiero el lunes ganar. ¿Cómo? quien haga el gol? No me importa cómo juegue Messi. Tampoco me va, a me va a tener sin cuidado. Después, si ganamos será cuestión de análisis. Pero el tema es que gan ganar o ganar. Tengo dos teorías yo para esto. De una, yo quiero que gane porque no me voy a poner nunca en patria como cierto sector del periodismo que quiere y que le desea siempre al equipo nacional la derrota, pero también creo que una catástrofe, porque si hay algo peor que irse del mundial en primera ronda es terminar la Copa América, que y contra juega, equipos eh. de poca monta y además en tu, país, en tu país, irte en la primera ronda, eso creo que es peor eh. aún que volverse en primera ronda. Y quiero me... que eso... A lo mejor puede llegar a desatar cierta crítica eh, total dentro de la estructura del fútbol argentino y que de una vez se vaya el señor Julio eh, Grondona, Julio que Grondona. ya no lo a ese sí no lo queremos más bajo ningún punto de vista. Bueno, yo voy a citar una, una frase que se dice, que se dijo en el vestuario de... Eh, Tiene de datos Pere que le bajó la música ¿Qué se dijo en, la, en el... Eh, ¿qué el, se jugador, dijo? el número 2 que usted tanto critica Burriso sí. Le dijo a Burriso. Messi Así es, le dijo a Messi Pendejo, ponete las pilas Y creo que... así ¿Ah, sí? ¿Ah, ¿Pero sí. ese es un dato suyo o no? No, no, no Datos están bien recopilados Hay un montón... Tengo un montón de informantes sí, con, Conozco que hubo este algunos incidentes sí, Le, dijo, sí, pendejo, sí. Pilas, ¿sí? ¿Le <risa> dijo pendejo ponete las filas y... <risa> Muy fuerte muy la fuerte verdad. Y saltó sal, Fue así, saltó también Este muchacho que ya está de vuelta ¿Cómo se llama? Sanetti, Sanetti. Sanetti Poniendo calma, saltó TV Diciéndole no te metas Se armó un, un okay. pequeño ahí <risa> Los datos de Radio Rebelde Radio sí, Rebelde maneja sí, la sí. trama fina Y ahí está, y ahí estuvo el Checho Batista En este momento poniendo orden que nunca lo puso adentro de la cancha, por lo menos lo pone en el vestuario, de que la corten ahí y ya está, pero bueno, son vale. cosas internas de la selección que uno sabe y, y está bueno aportar aquí. Ese fue, fue nuestra mesa nuestra ratona, ratona del día de la fecha, entusiasmada, pasional, eh, como debe ser con el fútbol este nuestro de cada día. Ahora sí. Hablando de Checho para cerrar. Me pregunto, ¿dónde estará Chechi? Pero bueno... ¿Checho o Chechi? ¿El Checho o Chechi? Sabes, ¿Dónde estará? Eh, un saludo muy grande para Chechi. Nos vamos con un tema y volvemos mm, sí, con los hociquito de ratón. <risa> un nómada sin rumbo La energía negativa Yo la rumbo Con mis desuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero sin brújulas, sin tiempo, sin agenda inspirado por las leyendas por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata, aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades sin lujo, protegido por los santos y los brujos aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza, todavía se mueven por debajo en de la mesa aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrón yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva en veneno su champaña en veneno su champaña Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento tu acento yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto ser un emigrante ese es mi deporte hoy me voy para el norte sin pasaporte sin transporte a pie con las patas pero no importa este hombre se hidrata con que le tratan pupilas cargo con un par de paisajes en mi mochila cargo con lilamina de clorofila cargo con un rosario que me vigila sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las aldillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra para que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. ¡Oy! Hey, ¡Para todos los emigrantes. y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. de vuelta ayer ¿sí? bien, eh, Pelusa estamos estamos aquí en este bloque que le seguimos dando contenido a este programa en este bloque que dimos a llamar Ociquito de Ratón, que tiene su presentación también, así que así lo presentamos que vamos con la presentación de Ociquito de Ratón Dale. y qué más tenemos, que más tenemos, Ociquito de Ratón Ajá. vendría a ser las noticias de la semana tomadas por un roedor Las muerde, saca sus partes, las analiza y se las devuelve al conductor del programa, que está ahí, para que este diga algo. Noticias de la semana en Palabras de un Rodor. ¿Es un Rodor? ¿Es un Hunter? ¿Hunter? ¿Una rata? ¿Qué Y ahí es... ¡Opa! Ahí estaba ese parador de cada día de osequito de ratón. Se está escuchando medio raro este micrófono, como que hace ruido... No sé qué está ocurriendo. Bueno, en fin. Eh, ratón, bienvenido a este programa, hoy un poquito más tarde. Eh. ¿Cómo, le, ¿Cómo le va Tomá Monteverde? ¿Cómo le va Vivo Pelusa también? ¿Cómo vas, Ratón? ¿Todo bien? Y sí, acá vio que la humedad empezó a caer y apacivó un poco este, este invierno crudo que estábamos teniendo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es muy cálido y muy lindo el día hoy en la ciudad de Rosario. ¿Tú eh, Sí, pod se podría decir que sí. La verdad sí. que el frío se tomó... Un pequeño descanso, esperemos que siga así también todo el resto del fin de semana. Sí, la verdad es que un día que no se corresponde con el ánimo con el que empezó. Vieron que el día empezó con el tema de la muerte de Facundo Cabral, no sé si se enteraron de eso. No, no, no estamos... ¿Cómo no? ¿Tomás Montevideo tampoco se enteró de eso? Sí, sí, yo me enteré, ratón. Ah, ah está bien, bueno, hoy a la mañana... Eh, nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Facundo Cabral en Guatemala, en la capital digamos del de, de, país, la ciudad capital lleva el mismo nombre. Eh, lo, el problema digamos de, lo de la muerte de Facundo Cabral fue la forma, es decir, eh, un asesinato bastante descarnado y bastante sangriento por lo que se por lo que se vio en, en imágenes televisivas. Supuestamente el móvil era un intento de robo y eh, bueno eh, Facundo Cabral había terminado de tocar hacía horas en un teatro y había salido de su hotel para dirigirse al aeropuerto acuerdo para ya volver a Argentina, lo interceptaron unos autos, se bajaron, lo extraño es que bueno, que no solamente fue un robo, sino que además se averió el autogalazo, lo cual en algún punto, bueno, puso ante la de juicio cuál era en realidad el verdadero móvil de, de ese crimen. ¿Hay alguna ah, versión? Que fue, ¿Hay man, alguna versión man... que indique otra cosa que no sea el, el robo? Porque si, esto que yo hoy la lo leí así muy muy ¿Eh? de refilón a la noticia, pero no sabía esto de que le habían metido tiro al auto y toda la cuestión. Claro, sí, sí, además hubo otra gente herida, digamos, como que fue bastante extraño. Se dice que fue robo, pero en realidad, digamos, no... Es eh, eh, bastante eh, extraño el, el móvil de, de eso porque, digamos, se pone como hipótesis la cuestión del robo porque es, es, es Facundo Cabral llevaba dinero. Encima tampoco se dijo si ese dinero estaba o no estaba. Eh, pero bueno, en fin, la situación es esa. En una semana, hoy Twitter, eh, le dio la verdad, hoy Twitter explotaba por distintas cuestiones. El primero era, bueno, obviamente el tema de Facundo Cabral, que fue como como el eje central. Pero también, eh, no sé si se vivió, esta semana fue la semana de las fotos chanchas. Sí, eh, tuve eh, acceso sí, sí, a alguna eh, no, de ellas En, en esta semana no pasó nada, no, no hubo demasiadas cosas eh, Salvo algunos hechos aislados Pero sí está la cuestión de que de, de La, la fotochandra vio que apareció la foto de Silvina Escudero ¿La ubica Silvina Escudero? ¿Usted la, lo conoce, Pelusa? Sí, sí, sí, no, sí, la ubicamos Creo que estaba con este muchacho Creo que estaba bailando con este sale? muchacho, ¿cómo? Estaba eh, con Mati ¿no está más? Che. Qué frívola no, no está con bueno, una bueno, vez Estuvo con Mati Ale, un Ahora está con el ¿cómo se llama? Casi Ángeles, que no sé quién es, pero sé que estaba en Casi Ángeles. Bueno, está ahí, bueno, ella, ella estaba ahí, la cuestión es que apareció una foto de Silvina Cudero en un baño, eh, luego de, aparentemente, una noche de sexo desempregado, y, bueno, se la nota con determinadas poluciones encima, se dice así, ¿no? La palabra poluciones. Eh, sí. sí, no sé cómo se dice una cosa así eh, en un medio ah, okay. de comunicación, pero... Imaginemos bueno, que no, no, no, Creo que hasta La parte en donde Se pase eh, se la veía Que había pasado Una buena noche Tarde No sé qué horario era eh, Estamos bien con eso Yo la vi Tuve acceso a esa foto a, a, Apareció otra foto hoy ¿De la misma mujer? No, no, no, no, no De otra señora ¿De quién? Mucho más respetable Karina Masoco eh, Una chica colorada Que se hizo famosa Por tener un programa Justamente de La cuestión sexual De a dos se llamaba Bueno Es así Bueno La cuestión es que Me pareció Karina Masoco Desnuda Completamente Desnuda También adentro de un baño, no sé si es el mismo baño en el que estaba Silvina Escudero Fotografea, pero eh, en un baño también, eh, me, me, tenía pancita embarazada, no, no sé si no era durante un embarazo, la cuestión es que está totalmente desnuda. Usted, perdón ratón, usted, la descripción que hace, usted, usted vio esa foto? Eh, la foto de la de Karis Amazo. Sí. Sí, sí, la vi. Ah, la, vi. la vio. ¿Y? <risa> y qué sé yo, a mí que cuando era más chiquito me gustaba mucho eh, Ahora no, no, no me gusta, me parece muy conservadora Pero en su momento me gustaba mucho, me parecía mujer muy sexy Ah, bueno, bueno no, declaraciones no, picantes no, del ratón, no ratón Está bien, está bien Ah, yo tengo, ayer estaba escuchando un dato respecto del de Silvina Escudero Que, porque claro, yo la escuché en la devolución que hizo la chica Sobre si esa foto era real o no Y dijo, fue una explicación muy rara, porque los periodistas, va, los periodistas, José María Listorti le preguntaba sí, un si, sí, un perito, le preguntaba si era real esa foto y ella, como buscándole que diga no, no, está trucada, y ella no decía, esa soy yo, pero no recuerdo haber estado en esa situación. Claro. <risa> eh, bueno, y además sí, no creo que mucha gente recuerda estar en esa situación a los 1, la verdad sí le sacaron una foto, no me parece. Claro. Y después en Duro de Omar apuntaban un dato que de decía supuestamente un experto, entre comillas, de fotografías de chicas, bueno, en paños menores y demás, sí, sí, que eh, había un detalle que había que atender por la teoría de que ella se la había sacado y había subido la foto del Twitter por el escándalo, que era que tenía los labios pintados. Tenés y que, que se... tener ganas de tener un escándalo así, ¿eh? Y... Yo la verdad sí, sí, sí. que Ratón, una persona que le aporta muy poco a la cultura y a la vida en general, si la cuestión para figurar es... Cuánto menos eh, ropa tiene esa persona Y en algún momento eh. la línea se corre Y ya de tener poca ropa Pasa a mostrar La sexualidad en su plenitud a, Como a esta a foto mostrar, A mostrar cosas chanchas, chanchas, cosas bueno, chanchas. Bueno, fue, fue eso, digamos El resumen de la semana es eso No hay mucho más que, que la foto, digamos de, de, de, de Silvina Escudero Y, digamos, algo de la Argentina Que es un fracaso absoluto En, en cuestiones políticas hoy eh, Cristina, bueno, llevó adelante el acto de De <coughs> ...del 9 de julio en Tucumán... Eh, ¿Qué pasó con ese ratón? Un ...de un años atrás, ella en, en aquel momento estaba pidiendo, hace dos años atrás... Eh, ella estaba pidiendo por un diálogo político de todos los sectores el gobierno en su momento el gobierno de Cristina estaba bastante mal hace dos años atrás justo cuando se festejaba el 9 de julio hoy la situación es, eh, es muy distinta Aparentemente y Cristina dijo una frase de esa que tira bien los discursos como ser si quieren toda la torta para uno solo se van a indigestar o sea quiero hacer una especie de metáfora no de que si te existefa toda la torta te, te, te va a indigestar entonces hay que lo que quería decir Cristina ahí era que había que repartir la torta y después dijo que ella era un instrumento social eh, bueno, no mucho más que eso poco, hoy salió una nota muy interesante Amado Udú que dice a la superbisca en Página 12 eh, Amado Udú parece que nunca hubiese sido liberal es, es genial, <risa> digamos eh, Amado Udú vio la crisis, vio la Lehman Brothers que se caí y dijo, esto tiene que cambiar eh, qué sé yo Mire, la verdad, la verdad una eh... cosa, eh, ratón, es que mañana a nosotros nos importa poco porque confiamos en un país federal y demás pero mañana hay elecciones en Capital Federal Sí, Nosotros no base. vamos a respetar la veda electoral, electoral Porque estamos en Provincia de Santa Fe, en Ciudad de Rosario Quiero que usted me diga en pocas palabras un sí. pronóstico para lo de mañana Con las herramientas que usted este, maneja eh, Mire, yo le digo una cosa Mañana, por lo que, yo, a mí no me van a hacer caer conmigo no, con A mí no me van a hacer caer no me a caer la trampa de que yo me juegue por un candidato para que después me lo restrieguen la semana que viene yo lo único que tengo para decir con esto es que los, las encuestas lo que muestran es que Macri ganaría en primera digamos, no ganaría en primera vuelta, habría Balotage, eh, que sería como pareciera que ser que es el gran objetivo del kirchnerismo Eh, sería que haya balotage y que el kirchnerismo entre en segunda fuerza. Como que supuestamente lo que se disputa hoy es el balotage y se lo están disputando Daniel Firmus y Pino Solana, ¿sí? sí igual eh, yo ya. estuve viendo una encuesta que Pino Solana, este para disputar balotage, le falta... Sí, le falta un montón, le ah, digo, eh, esto es lo que anuncian esas fuerzas, lo que anuncian es esto, es, bueno, iríamos al balotaje, eh la pelea está entre Filmus y Solana para ver quién iría al balotaje. Obviamente que eh, lo que dicen las encuestas es que eh Filmus iría al balotaje eh, con, con Macri y que ahí obviamente se redefiniría bastante la cuestión, no es lo mismo eh, digamos un balotaje hoy de Filmus con, con Macri que hace un par de años atrás, pero bueno, la, la cosa sería que Macri estaría ganando por un par de puntitos y que bueno, después se definiría todo en balotaje. Hubo debate, por fin, esta semana eh, Debate sí. en el que Macri estuvo ausente Como en todos los debates que hubo en la televisión En América 24, en el programa de Gustavo Silvestre Ex miembro de la cúpula del TN Que ahora eh, se fue a América 24 Y no le gusta más Macri Y, y bueno, hubo un debate en ese programa También estuvo el debate en la universidad Que fue interesante porque estaban todas las fuerzas políticas Pero, escúcheme y, ratón y ¿A usted le pareció ah. interesante realmente eso? Más allá de, digamos, de lo saludable ah, De que hay, se... Hay <risa> <el partido. risa> Pero bueno, está bien, más allá de su anarquismo este de toda la semana. Porque eh, yo es que, fue, una, fue que un garron, no, yo lo estoy viendo, es me aburrí. No, nada, digamos, no pasó nada, fue un debate más, digamos, fue el debate expositivo de siempre por ah, lo que fuera en la universidad de alguna manera hizo que hubiera un par de cruces de hecho hubo un, un cruce muy interesante entre, entre Pino Solanas y Firmo, bastante complejo pero bueno, no mucho más que eso ¿no? párrafo aparte, ratón, para el señor Javier Castrilli que ah. yo cuando él habla siento de que tengo un policía diciéndome lo que hay que hacer, pero sí, sí, no lo digo como este asustado sino como, es muy chocante la figura y además utilizando unos recursos comunicativos bastante raro como Bótete Castrilli, bóteme a mí. no sé si si yo le tengo que decir castrilli, sí señor o okay. qué es como un padre hablando con su hijo de cuatro años diciéndole hace esto, hace lo otro, eh, vio como que no hay no hay no no va a haber respuesta del otro lado. Bueno, pero Castril siempre, sí, pues así es, es un poquito a mi juicio un desequilibrado. Eh, pero bueno, que soy yo. Es lo que hay Capital las elecciones en el Capital Federal son bastante pedorras, te digo la verdad. Uno esperaba que la campaña se pusiese picante, digamos se pusiese picante por el hecho mismo de que el frente para la victoria de alguna manera había entrado mucho más fuerte que en otras eh, elecciones en Capital Federal. Eh, también estuvo el cierre de la campaña de Tellerman, no sé si la vio, vio que Tellerman es un personajón también eh, y Tellerman hizo un cierre de campaña con un partido de fútbol donde supuestamente el mensaje era, se pasan la pelota no era como que los distintos sectores políticos se pasaban la pelota entre ellos, de quien tenía más culpa, es que el capital federal estuviera así bueno, una, una perra sí, eh, respecto de la campaña del pro, yo lo último que vi en esta semana fue la los videos que utilizan Al menos en internet Pusieron la poncha que había que poner en Youtube Yo voto a Mauricio Igual parece que no Que solamente valen ojos claros En los spots del Pro Igual usted es medio malo Porque yo vi a una señora ahí que tenía ojos claros Pero su pez era más bien morena Pero por eso no valen La propaganda de Roy Pérez Molina López Molina Ese, porque, sí, hay que pero, si hay que, que pedirle el documento. Country, eh? Sí, sí, está viviendo claramente dentro de un country Roy López Molina que es del tejido atrás, lo hicieron en Palos Verde, <ríe> Aclaremos el candidato a concejal de, del Pro, de el Pro de al... Una el otro llegará. Vale respecto de yo soy Miguel del Cel. Sí. Hola, soy Miguel del ah. Cel y quiero contarte que necesitamos gente nueva, por eso Roy López Molina. Bueno, además del actor que tenemos de, de candidato. Ahí el otro día leía una apreciación vía Twitter muy interesante que era ¿quién le dio permiso al pro para tutearnos? Es muy es muy chistoso porque es cierto, él quien arrancó porque me habla de vos. Porque yo le digo, "Pelusa, votame", porque última, el otro es Castrilli, que diga, "Vóteme a mí". Este... Que más... Creo que Castelli tiene más chapa en esto del de autoritarismo Y de ¿no? última me trata usted Y me, me, me manda, pero de usted No me dice este, vos, vos, Che, a vos que tener... me... Sí, Macri dice se que era el copado Y la verdad que no le da más a ese copado ¿eh? Se sacó el bigote y él, él es uno más de nosotros Podría estar sí, en bueno, la mesa tranquilamente pero, pero es parte de la campaña lo, lo único que importa ahora es que la selección no se clasifique Que todo explote y que vuelva digamos alguien que nos pueda salvar de la situación que estamos viviendo, Usted ratón ap, eh, ya pasando a, a este último tema, usted vota por la por eh, el caos y más caos en Voto la por que... caos. ¿Voto porque porque la casa explote, porque explote? Porque se vayan eh, todos. Sí, que el predio de Seiza salga volando por los aires y que eh, en algún momento caiga algún jugador que nos pueda salvar la vida y que podamos tener a un técnico un poquito más serio que sepa algo eh, de algo. Que no sé sí, si aparezca parece un jugador que no sea Messi, por ejemplo. una No no vamos a hablar de Messi, ya lo estuvimos debatiendo mucho. Una pregunta, ratón. Sí. Ya la última semana volamos a Marcos Rojo del equipo porque preguntábamos quién es Marco Rojo, salió del equipo. Para el próximo partido, ¿a quién podemos volar? y Uy, hay varios para volar, ¿eh? Hay Hay varias para volar, mira yo yo te, te tiro tres tres que tres que yo volaría en este mismo instante, eh, el primero de ellos es a esteban cambiazo, yo lo, lo volería porque antes de que siga encordando y, y, y se caiga por por vía propia, eh, después lo borraría al pocho de la vez y que y tengo que decir cambiante me gustaba, pero está hecho una potranca el, potro, el pocho de es un cojudo eh, y después borraría a, a Milito. ¿Qué oh. teniste que es Milito jugando de, de defensor, por el amor de Dios? Eh, Esos son los jugadores que yo volaría a, automáticamente. Y no te hicieron Zanetti porque todavía lo respeto, porque Zanetti es un tipo que uno le tiene respeto, o sea, sí. es un copado. Igual hoy estuvimos hablando un poco del, del estado de, de, de vuelta que ya tiene... El Pupi Sanetti Que yo le recomendaría Para que no pierda Todo el respeto que le tenemos Que ya pues. Igual políticamente Lo vamos a bancar siempre Porque está con el zapatismo Así que Pupi Obviamente. Te estamos esperando Para que nos banques Por acá por el noroeste eh Unos pesitos del Inter No vendría nada mal No pelusa Así es Ahora yo ¿Qué, qué opinión se merece Messi Para usted? ¿Por qué insistís? ¿Por porque ¿qué insistís? necesito opiniones varias de no ser el único Mira, yo, loco yo, yo, que quiere yo, yo no quiero entrar en la polémica del Messi anti-Messi porque me parece que es igual que la polémica de soy K o anti-K eh, es una polémica que no tiene mucho sentido uno digamos de alguna manera tiene que analizarlo de otro lugar, yo no soy un anti-Messi sí a mí eh, digamos debo decir que yo lo compartí con el amigo Tomás Monteverde en la semana si sí, hay determinadas cuestiones de actitud de Messi que me ponen nervioso en el medio del partido cuando uno está mirando el partido y uno se calienta y, y lo ve a Messi y dice la puta que los parís que el equipo se tiene que formar en relación a lo que haga Messi, sí, sí está bien, obviamente que está bien porque Gracias. tiene que ser así, digamos que eh, uno tiene a un tipo que Eh, hace goles avanzados que que, que, que que si uno le da la posibilidad de poder hacer cosas que están por fuera de lo permitido en el fútbol y obviamente que hay que hacerlo, lo que sí me parece que hay determinadas cuestiones de actitudes, yo sí que me enojan un poquito a veces cuando veo el partido, veo cuando se ofusca y es como que se bloquea el tipo y eso obviamente a uno lo enoja porque uno lo mira y decís, la puta que lo parió eh, no, te, no te bloquees y, y hay, que a... ah. hay que saber entenderlo Hay pero que saber entenderlo Vamos a ver qué pasa Otra cosa que veo de Messi es que no canta el himno No, Uno nah, nah. Nah. Es Señores, bien, la no, no Señores, yo me retiro está sí, bien. La Por favor, pelusa No sé, yo lo pienso falta de Yo cantaría el himno bien? si fuese el himno de Francia Que es mucho más lindo, digamos, <risa> ahora sí El himno argentino no, <risa> no hay que cantarlo, está bien de Que, no que canten cante la internacional Y la cantamos todo, arriba nah, de los pobres del mundo y dices, sí. y Seguro que lo cantaría Messi Seguro Ultra izquierda Messi Messi Sobre todo Messi, ¿no? Sí, no, oír por ahí está un poquito pesado con el tema de la cantidad de billete que se le cae del costado, pero bueno. Me siento, me siento estoy conduciendo un programa con Alejandro Fantino y no con el señor Tonesa. <risa> Una falta de respeto. <risa> ciérrelo, ciérrelo usted, ya me ofendí yo. Esta mesa me esta mesa me ajena ya. <risa> ¿Sí? Bueno, no sé, qué sé yo, esperemos que la semana que viene haya más noticias, la semana que viene vamos a tener otras noticias porque vamos a tener lo de Capital Federal definido y un par de cositas más, y se vienen las elecciones provinciales, así que la semana que viene vamos a hacer una linda charla en relación a cómo está el clima electoral para las para los futuros comicios, ¿eh? Bueno, Ratón, este ha sido un gusto una vez más compartir esta columna con usted, ya no sé si con Pelusa, pero con usted sí. Sí. <risa> Bueno, eso solucionarlo internamente ahí bueno, en sí. una asamblea en la radio. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo, ratón? ratón. muchas gracias. Ay, por favor. Pelucho. Y así pasaba... Me va a hacer poner mal. de ratón con todo un pantallazo de lo que fue la semana. Una, esta semana que pasó. Una semana frívola y sí. marcada por este las, las mujeres que se muestran, por una selección que no encuentra su camino y bueno... Y, y unas estamos. elecciones que ahí están Y, unas, y las, elecciones, las elecciones en Buenos Aires Ahora, En fin, sí. Pelusa Bueno, este estamos yéndonos Pero ya, ya ya, son, ya, ya, Estaba estamos. viendo que ya son las 6 Así no, no, que las siete, perdón, sí, este, no, Son no, dos horas de programa Son las 7 en punto está. ya Con lo cual, Pelusa, yo a pesar de haber eh, Tenido un encontronazo deportivo En esta ocasión Me voy a poner a, a saludarlo A decirle que he disfrutado mucho de volver a hacer Este programa de todas las semanas Y que será hasta la semana que viene, si Dios quiere, ¿no? Bueno, a pesar de nuestras diferencias, Messi, ¿no, Messi? Un gusto haber compartido esta mesa con usted y un nuevo programa de esto, de la mezcla, aquí por la 90.5. ¿Será hasta la semana que viene, entonces, Pelusa? Hasta el sábado que viene, cuando le digamos que esto es la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Llévatelo a Gerardo. Si viene, a Gerard. el viene el estallido. De mi guitarra del tuo hierro está